Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el Sensei Él es El Doggy ¿Bravo? Bueno señores wow, Estamos bravo. de regreso Así que Pues vamos a tomar llamadas de mis alumnos Gracias a los que me siguen en redes sociales En @elmaestrodoggy, el maestro Donde les dejo pues algunas ideas Algunas guías Pero yo prefiero que me escuchen Porque a veces no se puede resumir todo lo que yo hablo En un meme, en una frase eh, Te dan ideas Pero aquí es donde yo eh, pues desmenuzo Donde yo descebro cada cosa que escribo ahí Así que, pues, bienvenidos una vez más a este segmento, el más escuchado en la radio, en español, en todo el mundo. Los numeritos lo lo dicen. Así que, muy agradecido con ustedes, Brodis, Y muy pronto ya viene una sorpresita para los alumnos, de verdad. Así que vamos a la línea. Yo oigo como un tipo eco, ahí les encargo. Así que vamos con la llamada de... Tengo aquí a Lalo. Lalo, buenas tardes, Lalo. Buenas tardes, hola maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo, adelante, a ver, ¿en bueno, qué te hola. puedo ayudar, Lalo? Hombre, bueno, tengo una pregunta Lo que pasa es que llevo una relación Y ya son 15 años que llevo con mi, con mi señora Y tenemos cuatro, cuatro niños, cuatro hijos Nada más que mi señora Bueno, yo fui el primero de la que Hubo una enfermedad por parte mía Y desde ahí mi señora perdió la, la, la confianza conmigo Era muy desconfiada conmigo Y mi pregunta es ¿Qué, qué ¿Tengo que hacer o cuánto tiempo um, se le puede dar para que regrese la confianza? ¿Hace cuánto tiempo que hiciste esto, Brody? Hace 10 años. Hace 10 wow. años. Muy bien. Ok. Eh, tú, tú tienes 15 años de casado con ella. Eh, ¿Cuántos años tienes tú, Brody? 35. ¿A qué edad te casaste con ella? A los 20. Okay. Ok. yo yo siempre voy al a lo que es la raíz del problema, ¿ok? Muchos dirían ah puso el cuerno, no hay una excusa para poner el cuerno, no hay una excusa para engañar a alguien, no es salir como las mujeres, es que me descuidó, es que no sé qué, o sea, pero nunca ellas son las culpables, o sea, la mayoría la mayoría nunca es culpable es es que él me engañó, es que él él me descuidó, es que trabajaba mucho o el otro es que no trabajaba mucho Es que me es que era muy cariñoso era de más meloso o de plano no era entonces siempre hay una excusa el punto aquí es Brody de que tú le pusiste el cuerno punto te casaste muy joven esa es la raíz del problema y se los vuelvo a decir a todos los que me están escuchando ahorita muchachos vivan su vida vivan su vida dejen de querer este avanzar todo esto tiene cinco cuatro hijos Si te preguntan ahorita qué es lo qué es lo más bonito que tienes, tú vas a decir que son tus hijos. Y no quiere decir que no lo sean, pero quiere decir que pueden llegar a cualquier edad, o sea, pueden llegar más adelante. Si a mí me dicen, "Doggy, ¿cuántos años tienes? 20. Tienes que tener casarte ya ahorita y tener tus hijos porque si no ya no vas a poder." Tal vez lo haría, pero si yo sé que me puedo calmar, me puedo tranquilizar y conocer una china. Conocer una afroamericana, conocer una canadiense, una brasileira, conocer una europea, conocer mujeres, salir con amigos, viajar a lugares, pero no... traen una prisa jija de la fregada en casarse y tener hijos, que yo no sé quién se las está metiendo, bueno, sí sé en algunos casos, la familia, <risa> la familia, <risa> la, la familia, <risa> los hermanos, los amigos que ya se casaron, es que mi amigo ya se casó, yo soy el único soltero, bla, bla, bla, no, muchachos, no, ese es el meollo del asunto, por eso le pusiste el cuerno, número uno, número dos, eh, el, tienes cuatro hijos, Todo está bien. Le pones el Ajá. cuerno por inmaduro, por calenturiento, porque la otra chava estaba más bonita o más buenota que tu mujer. Esa es otra cosa. La mujer era más bonita y estaba más buenona. Dime la verdad, ¿sí o no? Eh, tenía mejor cuerpo. Tenía mejor cuerpo. Bueno, no. Sí. Pero aquí yo no estoy fomentando, no fomento la infidelidad nunca. Eso es lo peor. No lo hagan. Pero si lo van a hacer... ...por lo menos agarra una vieja que esté más buena que la de ustedes... ...porque he visto cada brody que... ...ah... Ya, ya, ya. ...he visto cada brody que agarra cualquier changuía... Y tú, ...pero... ...¿por qué? Pero bien... Número, ...número dos... ...número tres... ...sí perdió la confianza en ti... ...sí es normal... ...si tú me preguntas cuánto tiempo se toma para que ella... Eh, ...recobre la confianza... ...todos somos diferentes... ...no hay un, un, un día... No hay dos días o una fecha donde yo te diga al tanto tiempo. En estos diez años que le pusiste el cuerno, tú Brody, ¿qué has hecho diferente? ¿Qué estás haciendo diferente o estás haciendo las cosas igual? No, no, pues cambié diferente, o sea, cambié, o sea, cambié de hacer muchas cosas que estaba haciendo mal y todo y, y todo va bien, o sea, en mi matrimonio todo está bien, todo. ella ella me, me atiende como debe de ser ella ella ella es no, no me quejo de ella lo único que me quejo es de que no hay confianza o sea, no puedo ir a un lado solos sin que no me esté checando en el teléfono no me tú bien y ella yo que no está segura de que estoy haciendo ese es el único problema de que, de te, voy, te, no, voy, te voy a decir no lo, te voy a decir lo mismo te voy a decir lo mismo que me escribió el otro día un Brody y que lo voy a repetir me dijo maestro mi mujer es muy buena no me quejo de nada lo único que es bien huevona dices tú de ella de ella no me quejo de nada pero estás aica brody mujer que revisa el celular es psicópata mujer que está checando qué haces cada movimiento eso no es vida o sea tú estás mal fíjate en qué has caído que el hecho de que tú la hayas engañado a ti te hace pensar que ella ya tiene el derecho a checar tu teléfono checar todo lo que haces dónde vas a qué horas vas y en tu mente y en la de mucha gente es No, pero es que él se la ganó, Doggy. Es que también él fue el culpable. No, él fue el culpable de engañarla. Él ya le pidió perdón. Ella me imagino que lo perdonó. Hasta ahí vamos bien. Pero eso ya no le da derecho a ella a hacer lo que está haciendo. Dice, ahorita se los digo. eh. Desde ahorita se los pongo. ¿Cuántos hombres ahorita están pagando un error de su vida. ¿Cuántos hombres ahorita los maltratan, los hacen ver como idiotas enfrente de la gente, ahí andan con la cola entre las patas, porque un día la regaron, o tal vez dos, o tal vez tres? Pero eso no te da para que tú te dejes manipular y te dejes sobajar y te dejes tratar mal por una mujer solo porque le engañaste. Oye, yo tal vez te, te engañé, me arrepiento, si sí te engañé dos veces, fue de lo peor, pero yo te pregunté que si podíamos seguir, que si podíamos... Y si tú sigues conmigo, pero para humillarme, para checarme el teléfono, para estar viendo qué hago, lo que no hago. Y en tu mente tonta es, es que me lo gané, es que es mi culpa. No, tu culpa fue hacer eso, pero no vas a pagar toda tu vida. Ya lo dijo el otro día, el Puma. Ya Dios se sacrificó por nosotros. ¿Tú por qué te vas a sacrificar por esta relación? Ah, maestro, es que tengo cuatro hijos. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Están metiéndole a sus hijos... inseguridad es lo primero que le está generando tu esposa a tus hijos, van a ser hijos inseguros, posiblemente no van a tener novia o novios y si tienen van a estarlas checando o checando, van a tener relaciones enfermizas, van a te ¿por qué? Porque lo que están viendo, lo que están mamando, lo que están observando todos los días en tu casa, tú no puedes hacer nada sin que ella te revise el teléfono, ¿tú por qué dejas que ella revise el teléfono? Dime la razón por la cual dejas que ella lo revise. Pues es que llegó un, sí un tiempo que ya me dejó de importar. O sea, quería buscar a lo que sea. ¿Ve? O sea, ya te dejó, de, import, te dejó de importar. Ya, ¿no? ya para ti es normal que te lo chequen, ¿no? A ver, sí que sí. <risas> sí, caíste. Y, y, imagínate qué enferma está esta mujer y, y que no diga, Ay, es que él me enfermó. Cuando tú le das el poder a alguien, estamos acabados. O sea, yo soy asesino porque bla, bla, bla. Yo soy violador porque bla, bla, bla. Yo maltrato a mi mujer porque bla, bla, bla. Yo, a ver, de verdad le estás dando todo ese poder a la gente para que tú seas quien eres por ellos, no por ti. ¿Quién eres tú? ¿Qué, ¿Quién quieres ser tú? Eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Es que aquel, es que aquel, es que aquel. Puras excusas. Eso lo traen por encimita y nada más cualquier excusa y lo sacan. Tienes una mujer que te checa el celular y para ti ya es normal. Esa es psicópata. Tú le checas el celular a ella... No. ¿Por qué no? no pues, para, pues ¿para qué? ¿Por qué no? Pues no, simplemente no, no. No tengo razón para checárselo. ¿Y ella sí? Pues yo creo que en tu mente sí. Exacto, en tu mente sí. Ella no tiene razón para checar tu teléfono y te voy a decir por qué. Hasta mensazón. Si yo veo que mi mujer me revisa el celular todos los días, ¿tú crees que yo voy a usar mi celular para andar con otra mujer? ¿O usarlo con no. cosas ahí? claro que no, y yo casi te aseguro Brody, y tú no me lo vas a decir pero te apuesto que en estos 10 años ya te has aventado otra carnita al aire oiga maestro, le puedo hacer un pequeño comentario de su clase, pero, permíteme Garbanzo, estoy en el clima, Garbanzo, estoy en el clímax de esta plática, Perdón. te apuesto que en estos 10 años en estos 10 años la has vuelto a regar Brody, pero ya lo has hecho con más cuidado, ¿sí o no? sí ahí está. Y, ahí ta, y ella te sigue checando el celular. Mujeres, entiendan, no sean tontas. Ustedes creen que ¡ay! los hombres son bien mensos, nosotros sabemos todo, no saben. Ahora sí, Garbanzo. Maestro, yo recuerdo hace mucho tiempo escuchar a mi papá y a mi padrino Julián platicar en una de esas noches de desvelo y le dijo mi padrino Julián a mi papá, dije, oye, es una invasión de privacidad que alguien revisa tu cartera, porque en aquel entonces revisaban las carteras. Entonces, hoy en día estamos en esta nueva época en la que ya no es la cartera sino es el celular. ¿Sigue siendo una violación a la privacidad de tu pareja, gran líder? Por supuesto, por supuesto. Y, y, y no es que ocultes o no ocultes, es que... Se a ver, usen la lógica. Si yo sé que mi mujer... Si yo sé que mi mujer... Este Me va a revisar el celular O yo sé que mi mujer le va a caer al trabajo De repente escondidas Oye, de güey voy a andar ahí con otra O sea, por favor Pero ellas dicen que son uf, Lo máximo Pero brody, número uno No te dejes hacer eso Se acabó, es más ¿Sabes qué? Va a servir como psicológicamente Muy bueno Un día tú vas a hacer esto Cuando ella quiera revisar tu celular o algo Le vas a decir ¡Ey! ¡Se acabó! Y ella se va a quedar como... ¿Quién? Ahorita te voy a decir regresando ¿Qué vas a hacer, eh? Permíteme Está regresando, vamos a acabar con oh. esto, señores ¡Qué chulada de programa! Ahorita regreso El podcast de Erasno y Chocolata El más para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar Muy bien, estoy de regreso aquí con... Eh, ¡Bravo, bravo! Con Lalo. Bravo, bravo. Lalo dice que pues, hace tiempo la regó con su mujer. Hace 10 años, mejor dicho, la lo agarraron en la movida hace 10 años. Ojo, yo no promuevo la infidelidad, pero, hey, pasa, ¿no? Somos humanos, sucede. Y no no lo, no lo aconsejo, porque pueden terminar con una relación bonita. La, la infidelidad puede... acabar con algo que vaya bonito y los infieles después voltean hacia atrás y dicen chihuahua todo iba tan bien la regué es que sí estaba buena la vieja pero pues ni modo ¿verdad? entonces tú la regaste y ella te sigue checando y, y aún así te has aventado tus carnitas al aire ahí o sea esto no ha cambiado y yo te ya te dije el problema principal se casan muy jóvenes no no no repartieron por todos lados ¿eh? nomás repartieron En un lugar y ahí se enamoraron, se quedaron, bla, bla, bla. Bueno, hay cuatro niños de, pro, de por medio, Brody. Como hay cuatro niños de por medio, yo te voy a aconsejar esto. Si no hubiera niños, ahorita te dijera, ábrete, vámonos. Se acabó porque se acabó la confianza y porque es muy difícil que ella vaya a retomar la confianza. Pero como hay cuatro niños, vienes, me preguntas, ¿qué puedo hacer? Y esta es mi opinión. Al final de lo que yo te diga, tú haz lo que te dé tu gana. Okay, Pero esto es lo que yo haría. Perfecto. Va a checar mi celular. Pongo la mano en su mano cuando lo vaya a agarrar y digo, fijamente, seguro, seguro, ¿eh? Nada de que... Eh, eh, no, no, no. Esta va a ser la última vez que tú revisas mi celular. ¿Sabes cuándo va a ser la La próxima vez que tú este celular. Cuando yo tal vez esté en un hospital ya para morirme. Y que yo no lo pueda agarrar. Este es mi celular. Tú tienes tu celular. Ya me cansé. De las inseguridades. Y ya me cansé. De que tú. A diario. O cuando tienes la oportunidad. Me eches en cara algo que pasó hace 10 años. Ya me cansé. Y yo te quiero y yo te amo. Si no, ya me hubiera ido. Amo a mis cuatro hijos. Te amo a ti. Trabajo todos los días para que seamos una mejor relación. Ya tenemos 35 años. ¿Cuántos años tiene ella, Brody? Igual, 35. Ya tenemos 35 años. Yo no creo que tú... Quieras vivir tu vida de policía aquí, de, de servicio secreto, estar checando, revisando. Ni creo que yo pueda aguantar una vida así. No te estoy diciendo, ni es una amenaza. Esto es lo que yo quiero. Te lo voy a demostrar. Estoy aquí para ti y para mis hijos. Este celular es... Es la última vez que lo agarras. Quita tu mano de ese celular. Gracias. Muy bien. No confías en mí. Piénsalo bien. No me das una respuesta. Pero a mí no me vuelves a agarrar mi celular. Vamos a hacer cosas que tú quieras. Voy a hacer cosas que yo quiera. Vamos a hacer cosas en familia. Cosas en pareja. Para demostrarte. ¿Ok? ¿Ok? que de verdad me importes es lo que le vas a decir porque yo ya no pienso vivir una vida con una guarura o un policía si tú quieres ser eso, para mí no ya me cansé, son 10 años como se llame por su nombre menciónala para que le quede bien claro, como se llame tal vez, Brenda Brenda, Brenda, mírame a los ojos se acabó nah y ahí te viene ahí viene lo bueno nah pero tú hace 10 cómo voy a confiar en ti tú rompiste la iba tal vez llorar Ey, ellas son hombre Brody okay, da déjala okay vas a empezar a llorar perfecto llora llora lo que vas a llorar porque esto quiero que lo hablemos sin llorar cuando tú acabes de llorar sigue la plática porque te quieren ganar así o, o con gritos o amenazas Pero tú, hijo de tantas, un día que... Ya lo sé, te pedí perdón. Aquí estamos. Quiero decirte que eso es mi decisión y no voy a permitir que tú vuelvas a tocar mi teléfono como yo no voy a tocar el tuyo. Confío en ti. Quiero que confíes en mí. Punto. Sí, sí maestro. Una pregunta maestro. Pero... Me le recomienda leer para, para ser un par ejemplar. va a ser un Lo padre pero que... papás, pero no, pero no fueron no fueron así conmigo muy atentos, que digamos. El otro día vi que decían que nadie que, que los papás no vienen con con instrucciones, decía. No no sé si han escuchado, muchachos, esta ah. frase, los niños no vienen con instrucciones. No no no sé si han escuchado esto. Pero sí, Maxo, sí, escuchado. Sí. Pues bueno, esa es una mentira, porque hay miles de videos y digo miles. Hay miles de libros, miles de páginas de internet donde te dicen tu hijo a los hasta cuando vas al pediatra ahí está un papel pues yo cuando iba con Cruzito ahí veía a los dos años eh, ya va a correr al año empieza a caminar. Eh, cuando tenga flemas con la bolita esa se las da o sea si sí vienen con instrucciones o sea otra cosa más que su maestra el día de hoy les acaba de quitar del vocabulario a ver si sí, los niños si sí, vienen con instrucciones dejen de decir que no mamás ay es que cómo los no si sí, los niños cómo les debes de dar de comer no estamos en la era de De allá, de los cavernícolas, que salía un niño y ahí sí. A esas mujeres, ¿qué les decías? Pues aquí ya sabemos, videos, doctores, pediatras, medicinas. Ya sabemos cómo controlarlos, cómo dormirlos, que la musiquita, que el vapor, que... O sea, para que ustedes vean. Ahora, ¿cómo ser un buen padre, Brody? Sí viene con instrucciones, ¿cómo no? Eh, ¿Qué edad tiene el más grande? 14, es mujer. Es mujer, 14 añitos, ya en la edad de que cree que sabe todo y cada que le dices algo voltea a verte de reojo enojada, ¿no? No, no, no voltea de reojo, pero no, a veces no hace caso. Eso es, brody. Eso es. Por no hacen caso, porque ¿cómo te van a hacer caso si estás mal? Es la edad que ellos saben todo, te estoy diciendo, de la rebeldía. Pues bien, entonces, ah, sí, para ser un buen padre... Los niños no ocupan mucho. Y te voy a decir por qué no ocupan mucho. Tal vez con la de 14, si tú has estado alejado de tus hijos y si has estado en otras ondas, tal vez sea un poco más difícil. Pero los más chavitos es... Los niños son muy nobles. Los niños son bien nobles. De verdad, ustedes cuando vean a un niño que tiene un tío, un tío que juega con ellos, o una tía, o, o su madrina, o la abuelita, y a veces estás con la abuelita, el tío, la tía, o la madrina... Estás que unos, un día posiblemente o dos y como los, los abrazan, los acarician, juegan con ellos y los niños les gusta ir porque ellos sienten eso. Entonces, cuando tú tengas a tus hijos, siempre busca el momento para jugar con ellos, para estar con ellos, haciendo tonterías, brody. Este, pintando, jugando, tal vez uno juega videojuegos, dile qué, qué videojuego es ese y, y, y cómo los matan y cómo, entonces empiezas a estar junto de ellos, tírate al suelo a jugar con ellos, eh, ahora que está esto del TikTok, mira videos, diles, ay quiero hacer un video con ustedes a ver cuál cuál me sale, eh, el acercamiento es todo lo que necesitan Brody, estar con los hijos, acercamiento, esa es la mejor para tener una mejor relación con ellos y que te vean como un un padre que no solo está para regañarlos y que solo está para ser duro. Entonces hay relaciones donde la mujer es muy blanda y el papá tiene que ser duro o viceversa, pero alguien tiene que ser duro. Y yo digo que el padre es el que lo tiene que hacer ese papel. Igual ya tenemos el, la imagen del, del duro, del que no sentimos, de del sin sentimientos, pero sin dejar eso de lado, bro. Y si los regañas, después de decirles vengan, si lo reañes por esto y para esto entonces pero sí, compartir lo más que puedas brody compartir lo más que puedas con tus okay. hijos, lo más que puedas cualquier cosa, tontería, un día diles súbanse a la camioneta, vamos a ir ahí al McDonald's, al drive-thru, vamos a ir a agarrar una nieve, cositas así no quiero decir que los compres con comida o con dinero, pero sí decir tener detallitos, cositas que estén muy locas ahorita se pueden meter, como les digo a YouTube Y pónganle videos, qué hacer para entretener a nuestros hijos, juegos para con hijos, eh, y lo te dicen las edades, todo, o sea, no estamos haciendo cosas porque no queremos. Cuando yo escucho a alguien que le dices, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Nada, no sé, no hay nada que hacer. ¡Güey! ¿No hay nada que hacer? ¿En serio? ¡Wow! Pero eso es lo que yo te puedo decir, brother. Muy bien, estamos muchas gracias. Uy, bravo, bravo, bravo, maestro. Bravo. Bravo. bravo, bravo, bravo. Bueno. Rato, rato. ¿No te escuché? ¿Qué era pájaro? Sí, dime. <risa> ay, por favor. Ay, un beso en la mano de derecha al maestro, por favor. Como no, maestro, ay, déme su mano virtual para comerme no, y dejarse la llena de labas de besos, maestro. Ya, ya, que ya que regresamos al estudio, pues gana. Gracias tú, Lalo. Y ojalá y te sirva a ti. Y alguien que esté escuchando y a los que no les sirvan, no se, no se estresen, no lo gusten. Ustedes sigan haciendo lo que ustedes hacen. Muy bien, eh, sigan en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Pronto viene una sorpresita aquí para ustedes. Voy a ver quién son mis fans, de verdad. Y vamos a tener una onda muy fregona por ahí. Pues bueno, mañana les hablaré también sobre... una mujer que se baja de su carro, de su coche, de su camioneta en pleno periférico mientras va manejando el novio, el esposo y se bajó en modo berrinche como algún día el diablito se bajó del carro o sea, que qué ¿Qué, qué qué actitudes ¿Es, es Maestro, la, hay muchas no? razones hay muchas razones porque uno se baja del carro y la verdad es algo increíble ¿eh? yo por la única razón que me bajaría de un carro si voy con una mujer, una que me diga bájate, pues, ok y que vea yo que es seguro o le digo, pues sí me bajo, pero pues vamos allá, aunque sea una gasolinera, ¿no? o sea, ¿no? este <risa> la otra no la otra sería que me pongan una pistola, ¿no? entonces si, sí, ahí vuelo, brinco, pero berrinchitos aquí me bajo diablito bueno, gracias señores, que tengan Que sigan teniendo buen día O si lo escuchan en la noche, bravo, buena noche bravo. Y si escuchan esto en la mañana Pues buena mañana, también lo pueden escuchar en el podcast Compártanlo con sus familiares Amigos, esto es muy interesante, de verdad En Spotify, TuneIn iHeartRadio, Pandora En todos lados estamos ahí búsquennos en su plataforma favorita Pongan Erasno y la Chocolata El podcast, así se llama Regresamos sí.